Segundo libro de los Reyes, capítulo 16. En el año diecisiete de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar a c k a s hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar a c k a s era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y a ú n hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces r e s í n rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a j e r u s a l é n para hacer guerra y sitiar a a c a z mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom, recobró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acas envió embajadores a t i g l a t Pileser rey de Asiria diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acas la plata y el oro que salió en la casa de Jehová, Y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió a l rey de Asiria, pues subió a l rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resim. Después fue el rey a c a s a encontrar a Tiglath-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey a c a s el altar que estaba en Damasco, Envió al sacerdote u r i a s el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y al sacerdote u r i a s edificó el altar, conforme a todo lo que el rey a c a z h a b í a enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote u r i a s entre tanto que el rey a c a z venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, y v i o el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto, Y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a c a t al sacerdote u r i a s diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana, y la ofrenda de la tarde, Y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo sacerdote Urias conforme a todas las cosas que al rey a c a z le mandó. Y cortó el rey a c a z los tableros de las basas, y les quitó las fuentes. y quiso también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra a c a s no están todos escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá, Y durmió el rey a c k a s con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo e z e q u í a s